Buenos medios días amigos, bienvenidos a Solo Negocios, una hora para hablar de empresas, de lo que pasa en el mundo corporativo, de tecnología, de emprendedores, de responsabilidad social, todo lo que pasa en el mundo de los negocios, tal y cual como dice el nombre de este programa acá en esta hora... En Radio LED, las 13 clavaditas en la Ciudad de Buenos Aires, 14.6, la temperatura en este momento. Sol pleno en el barrio de Palermo y en la mayor parte de la capital federal de la República Argentina. Hay eh, alguna nubecita, muy poquito, pero no, cielo, cielo, cielo lindo, cielo celeste. Así estamos el este, en este lunes 3 de julio, acá en Solo Negocios. Bueno, vamos a tener una... Una semanita eh, calorcito, Belén La saluda a Belén, nuestra operadora Que no la veo por el reflejo del sol Que se filtra por la ventana de radio LED Ahora sí la veo Que se puso como un tonito de sombra Bueno, vamos a vamos a tener una semanita Con unas temperaturas de máximas de 20 grados Así que bien, ¿eh? Prima, primaverita de vuelta Así vamos a estar, según el pronóstico extendido Hasta el jueves y más o menos Entre 18 y 20 grados, bien, eh La mínima también alta, entre 12 y, 13, 12, 12 y 13 grados. Así que, bueno, bien, vamos a estar con una temperatura linda, cálida, en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa en este momento, por estas horas? Bueno, ahí eh, el, presidente, eh, el presidente Macri habló hace un ratito y dijo que va a batallar contra la naturalización de la muerte de un policía. Todo esto, bueno, por los, por los sucesos. De, de, las, de, la, de las últimas horas mucha, mucha novedad que tiene que ver Con, con el mundo De las empresas Hay una, una bomba en el mundo de las empresas Que ustedes habrán enterado habrán visto El fin de semana eh, Surgió el viernes por la tarde Por la tardecita Y es la confirmación de la fusión entre Telecom y Cablevisión Vos sabés, es un tema que, eh, De que venimos hablando Hace un tiempo largo Estos dos gigantes que tienen un eh, accionista en común que es Fintech, el, el grupo del, del, del inversor mexicano David Martínez que es accionista mayoritario en Telecom desde hace relativamente poco desde la salida de Telecom Italia y desde que el, el gobierno de Macri autorizara el ingreso de David Martínez a, a Telecom y también es accionista de Cablevisión con el grupo Clarín vos sabés que hace algunos meses anunció que Cablevisión Y el resto del grupo Clarín, o todo lo que tiene que ver con la parte de contenidos, y de tele, y de diario, y demás, se separaban. Cablevisión por un lado, el resto de Clarín por el otro. Si bien los accionistas siguen siendo los mismos, que son los descendientes de, de Ernestina Herrera de Noble, Manieto, Pagliaro eh, y Aranda, que son los históricos accionistas del... del ...del grupo Clarín... ...vos sabés que... ...Ernestino Nobre ...falleció... ...en los últimos días... ...obviamente que sus herederos... ...son... ...sus... ...sus dos hijos... ...más... ...los históricos... ...como te decía... ...Manieto, Pagliaro... ...y Aranda... ...bueno... ...esos son los mismos... ...accionistas de... ...Calevisión... ...pero en una empresa... ...aparte... ...escindida que va a cotizar en, en bolsa en unos, en unos meses. Si se llega por ahí, si confirma la fusión antes con Telecom, van a cotizar todos en la, misma, en, la misma, en la misma compañía. Ahora Telecom y Cablevisión manifiestan formalmente la idea de fusionarse. Esto se va a dar en un contexto obvio de Quadruple Play. Va a ser el primer operador que va a poder dar telefonía fija, celular, video e internet. Video, Obviamente que hablamos de broadcasting de, de, de televisión En distintas plataformas Porque Cablevisión también tiene Flow Y tiene un montón de otras plataformas Que permiten ver, eh, ver los contenidos Más allá de lo que es el cable, el cable tradicional En este caso verlo en, con Flow por, por, por internet Bueno, Cablevisión tiene un valor de mercado De poco más de 6 mil millones de, de dólares El valor de mercado de telecom Ronda los 5 mil millones de dólares Así que estaríamos ahí Casi en una, en una empresa de poco más de 11 mil millones de dólares de valor de mercado. Y la relación va a ser más o menos 55% para el capital accionario de Telecom. 45% para el capital. Eh, para los socios. Para los socios y los... Eh, Y, y los dueños de Cablevisión en esta nueva empresa fusionada, porque obviamente hay una diferencia, Cablevisión es un poquito más cara que, eh, perdón, Telecom es un poquito más cara que Cablevisión, entonces ahí entre los, eh, los socios habría una diferencia de 55-45. Pero además, como te decíamos, David Martínez, que es el dueño de Fintech, que es el dueño mayoritario de, de Telecom, con el 44% más o menos del paquete accionario de la empresa de telecomunicaciones, eh, también es socio, como te contábamos, con el 40% en, eh, en Cablevisión, así que tendría más o menos eh, una participación de, de, de 44% en Telecom y de 40% en Cablevisión hasta hoy y después sería el accionista principal de, de esta nueva empresa fusionada una, fusionada, una mega empresa de medios y está toda la cuestión regulatoria, ¿no? porque esto tiene que pasar por el visto bueno del gobierno, se supone que si hay Semejante movida y semejante eh, comunicación de intención de hacer esta fusión Ya está más o menos cocinada la cuestión Pero bueno, vienen las elecciones, esto se supone que va a quedar para después de las elecciones No es una fusión que se va a autorizar ahora Internamente dentro de Telecom hay muchos ejecutivos que respondían O que ya, o, o que ya tuvieron participación en, eh, hace algún tiempo en eh, en, en Cablevisión se hablaba de esta sinergia Y de que, iban a poder, eh, de que esto iba a suceder Bueno, ahora está formalmente La comunicación de que esto es una intención Se comunicó formalmente A la bolsa, se comunicaron a, eh, a, Por medio de, de, de los medios Están trabajando ambas compañías Los socios, los accionistas de ambas compañías Para formar una única Empresa que como decíamos Va a ser el primer operador de Quadruple Play Formal en Argentina que va a dar telefonía fija, celular, video e internet. Se supone que todo esto podrá ser porque los decretos que firmó Macri para el sector así lo prevén a partir del primer día del 2018. Bueno, va a haber más novedades, obviamente. Tenemos que pasar por un proceso de, de, de, de, donde el regulador del sector apruebe esta fusión. Vamos a tener más datos sobre esta cuestión en una nota que vamos a hacer en un ratito para meternos más porque la, la verdad es el tema, es la bomba. Que. Eh, eh, de, estos, de estos. De estas últimas horas en el mundo de los negocios. Bueno, ¿nos puede, Belén, ¿no, está activada la camarita? Si ustedes además de escuchar eh, este solo negocio quisieran verlo, es un escenario un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ponerle que haya alguien que quiera verme hablando en radio, lo puede hacer. Tenés que entrar a radioledonline.com y ahí entras en vivo y tenés la camarita, y ves la camarita, ahí saludamos a la camarita si alguno está. Voy a saludar a cada rato porque digamos, se, va, se va sumando gente, obviamente esto va a explotar de, de rating, pero bueno, ahí estamos con la, con la camarita. ¿Se me ve bien? ¿Vos qué decís? ¿Sí? Muy potro, bueno, muy bien, me estoy viendo yo mismo O sea, ya no puedo hacer más gestos ni, ni hacer cosas raras Como hacía en otro momento, voy a hacer mucho detalle Pero bueno, eh, seriedad, obviamente Como siempre, pero ahora mucho más Porque estamos en vivo Con las camaritas de Radio LED Bueno, ¿qué más pasa en el país? ¿Vos sabés que hubo un aumento importante de Del, del precio del, del gasoil, del 6%, y ya hay mucha repercusión. Desde la sociedad rural argentina, por ejemplo, el presidente de la Rural, Luis Miguel Echeverre, dijo que este aumento del 6% del precio del gasoil va a representar para el campo un costo adicional de 3.600 millones de pesos. Vos sabés que hay un montón de aumentos escalonados, un montón no, pero hay aument aumentos previstos de los combustibles, y esto la verdad que cada vez pega más en la rentabilidad de distintos sectores que están relacionados con el campo con el transporte y con un montón de, de cuestiones que sabemos cómo después eh, impactan en el, precio de los, eh, en el precio de los productos y los servicios, porque obviamente que esos productos tienen que ser transportados y hay un flete que está asociado al costo del combustible claro está, y también en el precio del transporte, porque obviamente que los colectivos gastan más en gasoil, tenés que, tenés que pagar, eh, quizá Esto termina repercutiendo en el, precio de los, eh, en el precio del transporte público, obviamente, el boleto de, del boleto del bondi. Por el momento no hay anuncios, por lo menos vinculados con este aumento de gasoil, pero bueno, hay preocupación en algunos sectores en el campo. Ahí la sociedad rural sale a decir que ya de entrada este aumento le suma al costo de producción unos 3.600 millones de pesos. Bueno, otra, otras cuestiones que tienen que ver con el mundo de la política por estas últimas horas, rem, eh, renunció, el gobierno va a reemplazar más que renunció lo desplazó lo corrieron desde el gobierno, desde la cancillería al embajador en Paraguay se llama Eduardo Zuaín es ex vicecanciller de, eh, de de, de, de Tayana del ex canciller de Cristina, bueno y ahora también candidato por el frente, de, por el frente que, que comanda la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno Eduardo Zuaín, que hasta hace pocas horas era el embajador argentino en Paraguay, fue desplazado por Macri por pedido, se supone, expreso de Carrió. Vos sabés que cuando Carrió fue a Paraguay, se filtraron las imágenes hace algunas, hace algunas semanas, ella directamente la apuntó y dijo que la culpa de que se hubiera, se hubiera eh, filtrado esa visita que hizo, que hizo Carrió a Paraguay en el tema de, bueno, de investigar algunas cuestiones de, de, de corrupción y demás... Eh, estaba, había estado impulsada en parte por las autoridades diplomáticas argentinas en ese país. Bueno, obviamente que debe haber hablado Carrió con, con Macri de esta, de esta cuestión y ahora llega la confirmación del desplazamiento del embajador en Paraguay. Bueno, ¿qué más? Bueno, de la Rúa no quiere pagar ganancias. Yo leo esto, la verdad, me da ganas de... A romper todo, pero bueno, no vamos a hacerlo, obviamente y mucho más con la camarita que nos está filmando pero bueno, el, el tribunal fiscal respaldó un pedido que venía haciendo ya desde hace un tiempito de la Rúa para no pagar ganancias, ¿qué dice de la Rúa? Bueno el, el expresidente dice que la pensión vitalicia que cobra por ser expresidente de la nación, que son unos 176 mil pesos eh, eh, le pega un montón porque él, por ganancia tiene que cobrar algo así como el 30 y pico por ciento y lo que dice de la Rúa es que esa pensión como expresidente debería, debería asimilarse a la remuneración de, eh, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia con todos sus beneficios. Entonces lo que dice la RUA es si mi pensión por ser ex vicepresidente tendría que equipararse con la de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y ellos no pagan ganancias, yo no quiero pagar ganancias. Ese es el pedido de la RUA. Ahora el Tribunal Fiscal le dice que tiene razón Y que él tampoco debería pagar ganancias por esa pensión que cobra por haber sido presidente de la Argentina. Obviamente que, este, que esta cuestión la FIP la va a apelar, va a apelar esta medida del tribunal, del tribunal Fiscal, pero bueno, podría una catarata de reclamos, ¿no? Porque la verdad que los ex... Esto podría ser... Los que podrían reclamar en este, en este contexto son los ex-presidentes ex y los ex-vicepresidentes de la nación que podrían pedir lo mismo de, que de la Rúa. No son tantos tampoco. Pero, pero bueno, podría sentar un presidente para acá. De acá en adelante, todos los, eh, los presidentes y expresidentes no paguen ganancias. Vos sabés que no hay... No es muy simpático que todo el Poder Judicial los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y todos los integrantes del Poder Judicial los jueces y todo el mundo judicial no pague ganancias con lo cual siempre se habla de reformas y demás porque no es muy simpático no con la presión fiscal que hay en Argentina con la gente pagando ganancias y con todas las reformas de ganancias y demás y los impuestos y toda la presión fiscal que hay Mucha gente está muy enojada por lo que tiene que pagar de ganancias, muchas empresas lo no están. Nunca fue muy simpático del todo que los miembros del poder, del poder Judicial no paguen ganancias, si ahora además le vas a sumar a los expresidentes y exvicepresidentes, y la verdad que no está bueno, no está nada bueno. Damos vuelta a la página. Vamos a contarte que tenemos una vía de comunicación. Que, es, eh, que son dos en realidad Que es nuestra cuenta en Twitter Que es arroba solonegociosweb Y tenemos una página en internet Que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí un ratito después que termine este programa Cuando Belén me mande el audio del mismo Bueno, ahí lo subimos rapidito A www.solonegociosweb.com.ar Y vamos a... No, no, no te mando un canal me lo manda muy rápido Casi te diría al instante que termina él Lo graba y me lo manda, ¿no? ¿Está mal? ¿Está mal lo que digo? ¿No lo puedo decir? Sí, lo puedo decir Bueno www.solonegociosweb.com.ar Ahí pueden volver a escuchar este programa online Descargarlo para escuchar En sus dispositivos móviles, compartirlo en las redes sociales Ver los links de los principales Temas que tocamos en este mediodía acá En Radio Led, todo en www.solonegociosweb.com.ar Ahora, tanda y ya volvemos Este programa Internet para decirle buen día Aunque allá sea de noche Internet para que todo suceda Arnet y personal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 Hola. Quería decirles que los escucho siempre Y pedirles el tema ese de Yo puedo disfrutar Con FiberTel o Flow Pero conviene más sí. Cuando es combo ¡Uh! Cablevisión y Tel Te traen un combo que es un hitazo Cablevisión Flow más Fibertel 50 megas con un 35% De descuento por 12 meses Suscríbete al 0810-122-0200 Cablevisión y Tel.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 Radio Red Una nueva forma de entender la radio Con Sebastián Catalano Bueno, volvimos 13, 18, 14, 6 La temperatura sol radiante en la ciudad de Buenos Aires Vamos a hablar de Innubatec. Innubatec es, eh, es un consejo de público privado Que tiene como objetivo la promoción del desarrollo innovador en la Argentina Tiene que ver con impulsar justamente esto El desarrollo innovador Vamos a hablar ahora un poquito más en detalle de qué significa Esto está impulsado por la gente de Ubatec, que es una organización, vos sabés, que, tiene, que está constituida por la UBA, por el gobierno de la ciudad, por la Unión Industrial, por Copal, y que obviamente el objetivo es esto, impulsar el desarrollo innovador, fijarse en cuestiones como la promoción y el fomento de transferencia tecnológica entre, entre, entre sectores. Bueno, muy, muy interesante lo que hace eh, Ubatec y ahora eh, con este Consejo Público Privado de Inubatec. Vamos a hablar con Lorenzo Basso, que es el presidente. De Ubatec, Lorenzo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Me escuchás? ¿Estás ahí, Lorenzo? Hola, hola. ¿No? ¿No está? ¿Belén? ¿Se cortó? Metemos un cepa y lo recuperamos a Lorenzo, ¿te parece? Bueno. Girl, I stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens too more Your life was at an end Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, ahí vamos a ver si recuperamos un ratito a la gente de, de, de Uatec, que se nos, que se nos cortó. ¿Ves? Bueno, vamos a ver, estamos con unos problemas con, la, con las líneas telefónicas. Está de Y vamos a hacer una nota con Gabriel Primos. ¿Estás ahí, Gabriel? Bueno, se cortó todo, se nos cortaron las, todas las comunicaciones. Vamos a contar un poco. Vamos a contar un poco qué está pasando en el mundo de las. de las. Eh, de las noticias. De lo que está pasando en el mundo de las empresas y, y demás. Y. Y ahora vamos a ver si la producción nos recupera alguna de las. de, las, eh, de los temas que están. de las charlas que tenemos pendientes Con Onsport, con Ubatec. Bueno, ya lo vamos a solucionar, no hay problema. Mientras tanto, te cuento que el banco Comafi se va a fusionar con el banco Deutsche Bank. Van a conformar una nueva entidad que se va a llamar Banco BC. Eh, raro, Banco BC por Comafi, me parece como Banco Comafi. Bajas calorías, me suena un poco a mermelada, pero bueno, no importa. La gente de Comafi se fusiona con el, con el Deutsche Bank y van a formar el nuevo Banco BC. La, la operación, según lo que comunicaron ambas entidades, alcanza unos 45 millones de, de dólares y había sido, había sido autorizada en el mes de, de, de mayo pasado. Eh, en la Argentina el Deutsche Bank estaba, está activo hace más de 130 años. Es una de las entidades del sistema financiero más, más antigua. Pero está desde el 97 se dedica exclusivamente al segmento mayorista. Entonces, para ahí vos la perdiste un poco de. La perdiste un poco de radar. Porque si bien antes tenía cuentas y demás, ahora, desde hace, desde hace varios, varios años, 20 años, está dedicada solamente al mundo. Al segmento mayorista. Bueno, eh, entonces, a partir de ahora. Comafi y Deutsche Bank se fusionan y son el BC. El ministro Caputo, ya que mirá, recordamos, recordamos esto, el ministro Caputo fue presidente del Deutsche Bank entre el 2003 y el 2008. Sí, Mira vos? Nada, justo ahora se dio la aprobación. No, no, no, no, hay, no hay nada malo en, en ese sentido, pero bueno, nada. Un detallecito fue... Eh, Fue eh, el ministro de finanzas Caputo, fue presidente varios años del Deutsche Bank. Bueno, ahí recuperamos comunicación, entonces estamos... Eh, ¿Gabriel, me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, perfecto, ahí andamos, pensamos que se nos habían caído todas las líneas. Todas las líneas pero bueno, te presento entonces, hablamos con Gabriel Primost, que es el gerente de marketing de Onsport. ¿Qué es Onsport? Bueno, Onsport es una cadena de artículos deportivos que tiene algunas particularidades, que ahora nos va a explicar eh, eh, Gabriel, hicieron una inversión, que están con varias, con varias eh, tiendas eh, en, en, en, en la zona oeste de, del, del conurbano, y la principal característica que tienen estas tiendas es que son grandes tiendas son, tiendas, son locales verdaderamente grandes, donde vos además de comprarte la zapatilla, antes de comprarla la podés probar, te compras una zapatilla de hockey, y la podés probar, te compras una zapatilla para escalar, tenés una palestra, y antes de, comp antes de comprarla y ver bien cómo te calzas, si sirve o si no sirve, te vas a la palestra y la, la, la probás eh, un ratito. Toda una muy buena movida de, de, de marketing, de relacionamiento con, con los clientes que está haciendo la gente de, de, de Onsports. Gabriel, ¿nos contás un poco más cómo es esta estrategia de parque deportivo que tienen? Mira, a ver, cuando nació esto, el primer objetivo que nos planteamos eh, fue entregar algo distinto ¿sí? al consumidor. Y lo primero que nos planteamos es que queríamos generar la mejor experiencia de, de compra deportiva del mundo. Uno siempre piensa en el mundo, ¿no? Sí. Y, y lo, lo primero que, que empezamos a ver es que realmente la gente hoy lo que busca, sobre todo la, relacionarse con las marcas, eh, son las experiencias, ¿sí? Porque ya hoy es más importante ver un comentario de TripAdvisor que lo que te que lo que un hotel te diga que te puede entregar. Y sin entonces, duda, pues, muchas nos, veces por, pasa eso, claro, sí, sí. Totalmente, entonces nos focalizamos en ver cuál era la mejor experiencia y bueno, en, después de, de mucho trabajo, muchas ideas de un, de un equipo grande de gente, eh, coincidimos que la mejor experiencia de compra era poder probar antes de comprar, que es algo que, que nadie te da, digamos, esa posibilidad. Y sobre todo en el deporte, donde están... Eh, en, en algunos casos es muy específico, ¿sí? O sea, el, el botín, por más que sea tu talla, no siempre te calza de la forma que, que, que a vos te gusta o de la forma que cada uno tiene para patear. O por sea, cual, si, yo quiero, si yo me quiero comprar ¿sí? un botín determinado para jugar en una cancha, una, un botín para jugar en sintético, ¿vos me, me, lo, me lo das, me lo pruebo y me, me tirás una, una redonda y salgo a probarlo por ahí en alguna canchita que tienen ustedes? Exactamente, dentro del local, eh, bueno, a ver, el primer local que, que se abrió, que se abrió tanto físico como online, fue ya hace casi tres meses, fue el 17 de abril, sí. acá en el acceso este, en, el, en la bajada de Puente Bransen, que es el kilómetro 28 del acceso este en la colectora, okay. y es un, lo, es un local atípico, primero porque bueno, te ofrece toda esta experiencia, y es un local de 2.300 metros cuadrados, que es algo que no existe, en Latinoamérica a nivel de producto de línea. ¿sí? Ah, no audio, grande, audio, gra grande, grande, grande, grande. No, no, es enorme, enorme, realmente. Con lo cual, adentro de ese local te vas a poder encontrar con una pista de atletismo de tartán, ¿sí? o sea, no es un dibujo en el piso de una pista de atletismo, sino es una pista de atletismo que no tiene los 400 metros oficiales, sino que tiene 100 metros de perímetro para que puedas correr y probar tu calzado de rango. También tenés una cancha de fútbol, que es lo que vos preguntabas recién, tenemos sí. una cancha de fútbol de césped Sintético donde podés entrar con tu, el botín que te querés eh, comprar, te lo ponés, lo probás y pateás y creo que no hay una mejor experiencia de compra que eso. Y eso es lo que quisimos lograr. Bien. Con lo, ¿sí? con lo cual, eh, bueno, para otros deportes también tenemos otras experiencias, tenemos un ar de básquet, tenemos un arco de hockey, eh, tenemos la palestra que vos comentabas, hay un skate park. ¿Sí? donde podés probar las tablas y, y, y podés venir a practicar, que es importante, o sea, está abierto al público para que puedan venir a practicar eh, y también hay clases, sí, hay clases para, para niveles iniciales porque por cuestiones de seguridad no puede patinar cualquiera, sino tiene que patinar a alguien que, que sepa para, para que no te lastimes. Sí. Bien, bueno, bien. Bueno, estamos hablando con Gabriel Primos, que es gerente de marketing de On Sports. Me contabas que también tienen venta online, obviamente. Y contame un poco cuántas sí, sí. empresas, qué, qué marcas venden. Bueno, me imagino que son las principales marcas del, de, de indumentaria y de calzado deportivo. Sí, tenemos a ver, las principales marcas que tienen presencia en el país. Eh, están acá presentes, que son, bueno, las más importantes, que lo conocen, son Adidas, Río, Nike. Eh, converse puma no me quiero olvidar ninguna porque son no como importa, 30. todas todas las, sí, pero son todas. las principales sí, sí, sí, ¿sí? básicamente son todas eh, eh, y bueno y lo mismo digamos se proyecta en lo online ¿sí? en donde tratamos de, de generar también ahí una experiencia dentro de, eh, de, lo, de, de lo que te permite ¿sí? la herramienta igual hay mucho tutorial y mucha ayuda para que cualquiera pueda empezar a hacer un deporte y, y, y desde el online pueda chequear qué necesitas para arrancar cada deporte. Bien, bien, Acá bueno. El... Me contás entonces, ¿cuántos locales tienen abiertos de esta, de esta, con esta idea de parque deportivo? Eh, eh, hoy tenemos, el, tenemos un local físico y un local eh, online. Okay. En, no, en noviembre se está abriendo la sucursal en Tigre eh, y a principios del año que viene tenemos otra sucursal planificada en la zona de Moreno. Bien. Sí, con una, una superficie de 800 metros cuadrados cada uno. ¿Y esto es posible, por ejemplo, en capital o es más difícil por el tema de la, del, del concepto de superficie? Me imagino que se te encarece mucho más el, el valor de local. Es más difícil de meter en un shopping, obviamente, porque, por el precio y demás. ¿Cómo, ¿Cómo están pensando la expansión de esta, de esta idea de parque deportivo? Eh, a ver, el parque deportivo tiene una limitación, como bien vos decís, en metros cuadrados, y obviamente que mientras más te vas acercando a las grandes urbes, por decirlo de alguna forma, claro. la incidencia del alquiler va aumentando. ¿sí? Entonces, eh, hay una limitación, sin duda hay una limitación. Eh, eso no quita, digamos, que On Sports pueda estar presente en esos lugares, pero la, la experiencia se va a ver reducida por ahí a alguna categoría más importante que otra. Por ahí no tengamos en todos eh, una cancha de fútbol, pero sí podemos tener eh, un aro de básquet o la pista de atletismo. Claro, lo acotás, eh, lo acotás un poco en cuanto a experiencia, pero bueno, lo, foca lo, lo acotás y lo focalizás en algunas. Sí, sí, totalmente. Y otra, y otra gran eh, virtud que tiene On Sports es que vos podés encontrar todo lo necesario para los deportes que ahí están presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos querés correr, vas a poder comprarte desde el calzado hasta el porta celular para salir a correr. Eh, con lo cual hay una profundidad de producto que, que hoy no, realmente no se encuentra comúnmente. Bien, bien, Gabriel, para ir terminando, contame cortito cómo sí. está, cómo están ustedes de, de ventas, cómo ven el sector. En cuanto a consumo, me refiero, cómo está el sector. Eh, por lo menos en lo que usted respecta, de, de venta de indumentaria deportiva. ¿Se mantiene? ¿Creció? De... ¿Ustedes hace poquito que están vendiendo? Por, por lo que me contás, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ven este comienzo de operaciones en cuanto a ventas? Mirá, llevarlo hoy, hoy a números con el consumo tan retraído que hay en líneas generales sería medio injusto para el concepto, ¿no es cierto? Porque estaríamos midiéndolo contra algo que hoy no, digamos, no está pasando en ninguna industria. Okay. Lo, que sí te puede, lo que sí, o sea, es un dato muy relevante y es significativo, es el, el, el ratio de conversión que tenemos en este tipo de locales, en donde, de, a ver, un local en un centro comercial, como puede ser una peatonal, tenés un ratio del 10% de conversión, o sea, que de 100 personas que entran hay 10 que compran, y en este tipo de locales, como es un local de destino, ¿sí? o sea, la gente viene, viene con el auto, viene a ver, viene a conocer, estamos los el 40%. Ah, un ratio mucho, cual, mucho más alto, claro. Claro, con lo cual, digamos, la expectativa a, a futuro, cuando el consumo se estabilice o empiece a, a mostrar señales positivas, es, es muy bueno. Bien, bueno, te agradezco mucho, Gabriel, por la comunicación. Te mando un saludo grande. Mucha suerte con OnSports. Muchas, muchas gracias, los esperamos a todos. Bueno. Y te, dejo, te dejo la URL que es onsports.net para que todos puedan entrar y, y conocer. Ahí entramos. Te mando un saludo, Gabriel. Hablábamos con Gracias. Gabriel Primos, que es gerente de marketing de OnSports. Música y ya volvemos. los negocios con Sebastián Catalano bueno, volvimos 13.36 15.7 subió la temperatura, ¿eh? se nota el solcito recién asomé a la, a, la, a la terraza del radio LED que tenemos pegada acá al estudio, y está lindo, la verdad lindo día, suétercito y ya con eso estamos, estamos bien Bueno, hablábamos hace, en el comienzo del programa del de anuncio de la fusión, o al menos de la intención de hacerlo, de Telecom con Cablevisión. Algo de lo que ya se viene hablando desde hace un tiempo, pero bueno, ahora se concreta, por lo menos las empresas están diciendo, lo haremos. Bueno, para hablar un poco más en detalle de qué podría pasar, de cómo serían los tiempos de aprobación, de qué le puede, eh, eh, qué puede pensar el gobierno de, todo, de, todo esta, de toda esta cuestión... Estamos en comunicaciones con Enrique Carrier, que es analista del sector y una de las personas que más saben en la Argentina del mundo de telecomunicaciones, de internet, de, de las empresas de telefonía. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Enrique, te, arrancando, arrancamos por una de estas cuestiones que yo decía decía recién, y yendo más allá del, del anuncio o de la, de la intención ¿cómo lo ves desde el lado, desde el lado regulatorio? Esto, esto tiene que eh, se anunció la intención de hacerlo como decíamos ahora la palabra la tiene la tiene, la tiene el gobierno de autorizar o no esta, esta mega operación en un año electoral ¿cómo ves esas cuestiones de, de autorizaciones y de regulación? Bueno, en realidad es una gran incógnita de qué es lo que va a pasar eh porque uno de los últimos tiempos digamos, vio una serie de, de medidas que, que ayudaron a que la que digamos, primero quedara con Excel, después tuviera espectro, etcétera, donde creo que el gobierno en alguna medida pagó un cierto costo político y donde decía que íbamos a tener un cuarto operador y ahora de repente, bueno, parece, vamos a tener tres. Eh, con lo cual hay que ver cómo, cómo es tomado eso. Eh, dentro del gobierno, pero tal vez sin entrar en, en temas de, de política pura, ¿no? eh, si hablamos en términos eh, de regulatorios, yo creo que eh, digamos, el, el tema de esta fusión, para mí el punto digamos, que puede ser de generar conflicto eh, es eh, la, la, la concentración que vas a tener en banda ancha, porque acá estamos hablando de Cablevisión, que es, el, es el, el proveedor número uno de acceso a Internet de banda ancha. Sí, claro. Eh, y Telecom, que es, está, es tercero, pero a, a monedas del segundo que se pide. O sea, estamos hablando casi del primero y del segundo, digamos, un segundo empatado. Entre Arnet y Cablevisión te generan un, un, un gigante, ¿no? Tienes un 54% de, del mercado, más o menos. Claro. Eh, Pero además hay algo más, porque no es solamente un tema de, de participación de mercado, porque también lo que es importante tener en cuenta eh, eh, cuando uno habla de, de telecomunicaciones es, eh, digamos, la cobertura o, o la parte geográfica de la red. O sea, uno puede tener un porcentaje muy alto en una, en una zona muy acotada. Eh, y acá lo que vas a tener además es una superposición de las dos redes. O sea, porque... Eh, La red de cablevisión tiene, está pre predominantemente en la zona norte del país. En eh, el caso de Buenos Aires, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, eh, donde mucha gente, sus, sus opciones son tener ARNET o tener cablevisión. Y a partir de esta fusión, si no hay ninguna, ninguna medida digamos, que, que busque corregir esto, lo que te va a suceder es que el que tenía dos opciones pasa a tener una. Claro. Y ahí tenés una posición dominante. ¿Y qué podría pedir el gobierno en este caso? ¿Que desinviertan, por ejemplo, las empresas? Eh, en realidad, sí. No, pues eso habría que preguntárselos a ellos. O sea, una opción puede ser desinvertir. O sea, ninguna de las opciones es fácil. O sea, una puede ser de, desinvertir, eh, que bueno, también hay que buscar, encontrar, eh, digamos, por un lado, poder separarla y después encontrar un comprador. Eh, la otra es tal vez tener exigencias particulares hacia esta, esta nueva empresa eh, en términos de permitir el uso de su red a terceros. Eh, creo que son cosas que, bueno, seguramente por lo menos se van a evaluar y, y habrá que ver, pero, pero evidentemente no, no, no, no, es, no es tan sencillo. Bien, bien, bueno, si bien ya se sabía esto, como decíamos, de, de que había una intención o por lo menos, digamos, al tener un, un socio tan fuerte, estábamos hablando de Fintech, del empresario David Martínez, con Con, con fuertes patas en, los dos, eh, en, los dos, en las dos empresas, en una mayoritaria, en otro con el 40% en Cablevisión. Digamos, se hablaba desde, desde, que, desde que Martínez se hizo cargo. o desde que el gobierno de Macri autorizó a, a Martínez a hacerse cargo de la mayoría accionaria en Telecom. De las posibilidades de esta fusión. Eh, la, la decisión de Cablevisión del grupo, del grupo Clarín formalmente, aunque siguen siendo los mismos inversores, eh, ya hacía prever que esto. Esto iba en ese sentido, aunque las dos partes decían no comments por el momento durante largos meses. Bueno, ahora, ahora está esto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que cae en el, en, el, en el mercado? Más allá de estas cuestiones, eh, hay, hay enfrentamientos eh, por lo bajo y formales entre las empresas del, del mercado por cuestiones, por cuestiones regulatorias. Ya se venía preparando esto, pero ¿cómo, cómo crees que cae esta noticia en el mercado? No, pero como bien decías, no, digamos, no, no sorprende a nadie. Tal vez puede haber sorprendido el timing, pero no eh, la fusión en sí mismo. Eh, obviamente que eh, entre los competidores no es una buena noticia eh, porque digamos, si estamos hablando ahora de, de un mercado convergente donde se menciona, eh, digamos, se habla de cuádruple play, eh, este nuevo actor sería eh, el único que tiene presencia fuerte en cada uno de estos cuatro servicios, porque tendría la relevancia que tiene Telecom en telefonía fija, estás hablando de valores del 40, 40 y pico por ciento, eh, la relevancia que tiene en, en móviles, donde prácticamente tiene un tercio del mercado y muy parejo con, con los otros dos. Después tenés a Cablevisión, que es el número uno claramente en televisión paga y el número uno en banda ancha, donde además, por eso como te decía al principio, Arnet está ahí, ya monté los tres primeros en banda ancha. Entonces sería el único actor que de estas cuatro patas que hacen el cuadruple play tiene patas fuertes en cada uno de esos negocios. Mientras que si vos mirás a la competencia, obviamente tenés Telefónica, eh, que... Que, bueno, que, que es importante en móviles, que es importante en, en banda ancha, y obviamente también telefonía, pero no tiene televisión. Eh, y si miras a Claro, bueno, Claro es principalmente o mayormente eh, negocio móvil. O sea, sí, móvil y nada más, fico, claro. Eh, pero bueno, un poco en empresas y, y tiene muy poco de red dando servicio de banda ancha fija, sobre todo eh, en, en el Gran Buenos Aires y en algunos otros lugares, pero muy poco. Eh, con lo cual, evidentemente... Eh, quedaría, digamos, en términos de, de, digamos, de, de, de competencia para estos de, cuádruples servicios, bueno, obviamente no le va a causar gracia tener un, un competidor fuerte en cada uno de estos, eh, pero después a esto hay que también llevarlo, porque yo creo que hoy es un poco tal vez anacrónico hablar de, de, de cuádruple play, me parece que lo que es importante para cualquier operador hoy es tener una red de banda ancha fija y móvil, porque finalmente la telefonía o la televisión son servicios que van a viajar sobre esa banda ancha. Eh, o sea, lo importante entonces es tener la, la, las dos redes. Eh, y acá también, evidentemente, esta fusionada cablevisión telecom va a tener una importante red móvil y una muy importante red fija. Bien, bueno, y tengo una última pregunta, Enrique. Estamos hablando con Enrique Carrier, analista, especialista del sector de las, de las telecomunicaciones. Eh, yo sé que es una pregunta muy, eh, muy, muy cualitativa y te estoy pidiendo opinión, pero, pero ayúdame a analizar esto. Yo tengo la idea de que, si bien todo hace prever que, eh, eh, que, que esto va a ser autorizado por todos los pasos anteriores que fuimos contando que el gobierno en realidad fue dando el ok a todas las fusiones, el tema de Nextel, el tema, bueno, todo, digamos todo, hace, todo parece que Vamos para, para el rubro de. para, para la, la autorización de, de, este, de, este mega, de este mega gigante de nuevo de comunicaciones. ¿Le conviene al gobierno tener esta mega empresa nueva eh, eh, en, eh, operando en la Argentina? ¿No tenés una posibilidad de que se te convierta en otro, en otro gran grupo de, no, de, de concentrado? O sea, ¿todo hace entender que el gobierno venía hablando de una cuestión de.? De, de más competencia y demás, y ahora parece todo lo contrario. Bueno, y, y, y, y en, el, en el inicio de una campaña electoral. Obviamente, sí. <risa> eh, y la verdad que es, es difícil, o sea, eh, eh, digamos, no sé hasta qué punto eh, el gobierno sabía que esto iba a suceder ahora. Eh, es cierto que sí, que hubo varios pasos, digamos, que, que fueron... Eh, Favoreciendo, si querés, de alguna forma, la postura que tenía Cablevisión en, en, su, en, su, en su visión. Sí. Pero también es como te, que te decía antes, ¿no? O sea, eh, el gobierno asumió ciertos costos por, por, por darle espectro, por aprobar la fusión, etc. Eh, y creo que tal vez con una promesa de que tal vez no se iba a producir por el momento y ahora se produce. Así que la verdad que es, es, es difícil, o sea, ahí habría que, que conocer exactamente si. si cuánto hubo de conocimiento y si hubo algún tipo de, de, de acuerdo, negociación, o sea, eh, qué tan prevenidos estaban de que esto iba a suceder ya de hace rato. Eh, es, eh, es difícil. Eh, yo creo que lo que sí también eh, digamos, eh, puede, puede ser eh, un poco complicado en términos de... Eh, inversiones extranjeras es cuando bueno hubo digamos hubo tanto crecimiento de una empresa nacional, que es un poco el, el argumento que a veces usan los, los los otros operadores, diciendo bueno, nos están, estamos teniendo un tratamiento distinto, o sea, nos, no nos permitían dar televisión hasta enero del año que viene, etcétera, mientras eh, nuestro competidor se va armando. Así que, bueno, habrá que, ver, habrá que ver con el paso del tiempo cómo, cómo se va resolviendo este tema Bueno, lo que sí va a ser divertido de, Por lo menos de mirar desde, afu desde afuera eh, Enrique, sí, favor, muchas gracias sí. por la charla No, por favor eh. Te mando no, un saludo va, grande Hablábamos con Enrique Carrier De Carrier y Asociados Especialista en el sector de comunicaciones Tanda y ya volvemos con más Solo Negocios Auspicio este programa Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo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 Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, Aquí. nada es personal. Son solo negocios. negocios. Bueno, volvimos. Recuperamos la comunicación que habíamos perdido hace un rato, les cuento nuevamente, eh, vamos a hablar con Lorenzo Vaso, que es presidente de Ubatec. Ubatec es una organización constituida por la UBA, por el gobierno de la ciudad, por la UIA, por Copal, que tiene como objetivo pro promocionar y fomentar la transferencia tecnológica. Acaban de presentar un consejo que se llama Innovatec, que es para justamente la promoción del desarrollo innovador en la, en la Argentina. Vamos a hablar de todo esto con Lorenzo Vaso, justamente presidente de Ubatec. Lorenzo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Lorenzo, nos contás un poco cómo, cómo es esto de, de, de la, del, del desarrollo innovador y todo lo que están haciendo con esta unión de, de capitales públicos y privados para eh, Innovatec. Bueno, sí, eh, nosotros estamos viviendo un auge de la palabra innovación en, en todos sentidos. En todos lados, en abrir, abrir la ladera sí. y sale innovación. Exactamente. Ahora, el asunto es cómo plasmamos la innovación concretamente en nuestro medio y qué es lo que ha hecho el Estado hasta ahora apoyando, apoyando toda la I+.D. investigación y desarrollo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y qué asignatura tienen por, por concretar los privados. El sector privado tiene que adquirir un compromiso mayor en todo lo que es I+.D. y la innovación. Ok. Entonces, el objetivo nuestro es hemos conformado un consejo integrado por empresas, empresarios, y, eh, y constituido también por académicos y algunas personas del sector público, de manera de poder generar una, una, una buena tormenta de ideas para ver de qué manera incentivar la, la eh, innovación eh, a partir del aporte del sector privado y desde el sector público. Es decir, una buena articulación de ambos. Bueno, me imagino que tienen alguna idea de cómo hacerlo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el camino para que esta innovación se transfiera en cosas concretas? Bueno, para que la innovación se transfiera eh, y para que haya más, más inversión, piense que el TDI total de, de I más D en la Argentina... Es, es muy pobre en relación a otros países y de eso la mayoría es del sector público. Ni, solo el, ni siquiera el, 0, el, el 1%, ¿no? Ni siquiera 1%. No, no, es 0,60 y pico es el total, de los cuales 0,15 solo es el del sector privado. Ah, bajo, bajo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar instrumentos, nuevos instrumentos que fomenten la innovación del sector privado, como puede ser todo lo que es de grabación de, de, de crédito fiscal, impuesto a las ganancias, etcétera, de manera que las empresas se vean más eh, con más apoyo, con más intención de, de invertir en, en, en IMAXI. IMA Bien, ¿y cómo lo ve, cómo ven ustedes desde, desde UBATEC al, al gobierno, a esta nueva administración que ya lleva un año y pico de gobierno, no, no tan nueva, pero bueno, nueva en el sentido de que es distinta con respecto a esta idea de beneficiar de alguna manera como usted a nivel fiscal o como sea a las empresas para que investiguen y para que desarrollen más ¿están, eh, están en ese camino más o menos? ¿Cómo, ¿cómo ven a la parte oficial? Bueno, la parte oficial cuando uno mira lo que hace el Ministerio de Producción etc., hay, hay varios organismos que están eh, incursionando en todo lo que es eh, la incubación el apoyo a la aceleración de empresas, etc. Pero lo que faltan son instrumentos legales que permitan que las empresas puedan desgravar y se encuentren entonces de esa forma mucho más incentivados a invertir eh, invertir sumas, digamos, significativas en todo lo que es eh, investigación, desarrollo innovación. Si no existen estos instrumentos es, es difícil y la empresa eh, espera, sobre todo las pymes, esperan todo que venga del lado de, del Estado, del gobierno, y eso eh, yo creo que se ha llegado a un techo, se ha hecho mucha inversión en todos estos años, pero ahora creo que es un momento en el, en el cual el sector privado también tiene que eh, comprometerse. Eh, hay apenas 60 empresas en total en la Argentina que realmente hacen I más D y invierten de 6.000. Es decir, imagínense que hay muy poco. El porcentaje de empresas, en general, el 80% son, son empresas de, de, o transnacionales o empresas argentinas de gran magnitud. Bien, bueno, hablamos con Lorenzo Vaso, presidente de Ubatec. Justamente la duda que tenía era esta, la, el, el sector privado. Está bien, está bien que hay que incentivar desde el sector público, pero ¿no, no ve que hay como una idea de, bueno, de, de esperar hasta que la responsabilidad y a que la rueda empiece a funcionar desde la parte pública y los privados están ahí medio esperando...? Medio con una excusa de no nos ayudan, pero tampoco hacen demasiado, ¿no? Aunque sea en, en, en porciones mínimas de, de, de, de apostar a la innovación y al desarrollo, ¿pero están un poquito quedados? ¿Cómo lo ven ustedes de Huatec? No, la empresa, la empresa privada y sobre todo las pymes se tienen que dar cuenta que aquí es un balance entre exploración y, y, eh, y explotación. Uno, puede, uno tiene que explorar luego explota los beneficios de esa exploración, pero no se puede quedar solo con la explotación, hay que pensar que hay que, permanentemente estar explorando, explorar es innovación y por lo tanto es la única forma de poder eh, en, este, en este mundo, digamos, tan competitivo y en donde todas las, las nuevas tecnologías disruptivas eh, es, es, hacen necesario que las empresas estén innovando permanentemente, sean pymes o sean eh, empresas de gran tamaño Bien, bueno, le agradezco mucho Lorenzo por la comunicación, le mando un saludo grande No, por favor, gracias, ¿eh? igualmente Hasta luego, hablamos con Lorenzo Vaso, Presidente de Uvatec Voy a repetir porque él, él lo mencionó Todo esto tiene que ver con el aporte Que hacen los privados a la investigación Y al, y al desarrollo eh, La inversión pública y privada O sea, lo que se conoce como I más D en el mundo corporativo Representa solamente el 0,63% Del PBI Y el 75% de esa inversión es financiada por el Estado, principalmente a través del CONICET. Es cierto, faltan eh, instrumentos. El gobierno, el Estado más que el gobierno, tiene que, tiene que ayudar a que, a que esto sea posible a través de, de, de ayuda fiscal y de un montón de incentivos. Pero, pero bueno, también hay una parte de responsabilidad de las compañías que tienen que comenzar a... Eh, a, a hacer girar la rueda de la innovación y a invertir para que eso suceda bueno, en ese sentido está este consejo público privado de Inuatec en el contexto de Uvatec, mucho tech, te, te voy a marear un poquito con las, con las, con las siglas pero bueno, Uvatec es una sociedad anónima que está constituida por la UBA, por el gobierno de la ciudad por la UIA, por la COPAL que ahora acaban de anunciar este, este consejo público y privado dentro de Inuatec. Bueno, se nos tenía el programa, Belén, ¿no? 1358, nos estamos yendo. Hay una información, bueno, parece que hay cambios en Microsoft. El gigante del software está pasando por, le está pasando el, el, el tren de la historia por arriba. Microsoft es una empresa gigante, ya que hablamos de innovación súper innovadora. Pero bueno, es difícil, estamos pasando del mundo de, de, de las licencias, del negocio de las licencias de, de sistemas operativos y de productos de paquetes de oficina como Office Al mundo del cloud computing y demás, todo en la red Entonces hay mucha reconfiguración del negocio para Microsoft Ahora lo que salió en TechCrunch, que es un sitio especializado en tecnología Es que puede haber, que puede haber más cambios en, en, en Microsoft Y que puede haber más despidos Y que, estar enfoca, se, va, que se van a enfocar 100% al segmento cloud, a la nube Así que vamos a ver Se prometen, vienen vientos de cambios para el gigante del software, aquella empresa que fundara Bill Gates hace como 30 años. Bueno, amigos, nos vamos. Se nos termina este Solo Negocios. Nos vamos a encontrar dentro de una semana. Recuerden, arroba solo negocios web, www.solonegociosweb.com.ar. La mejor semana para todos. Gracias Belén. Nos volvemos a encontrar en siete días. Adiós. Esto fue...